Gascón con la alegría una. Bueno. bueno es eh, en primer lugar, señora Mexirleske, es un honor el poder estar aquí representando a Metro Bilbao en la sede de las Juntas Generales y que eh, por otro lado, además de ser constituir una obligación, es eh, un motivo de satisfacción el poder venir y poder hablar de Metro Bilbao, ¿no? Estamos hablando del principal medio de transporte de Euskadi. ...del más moderno y que además tiene una eh, un liderazgo evidente a nivel internacional... ...como lo puedan ustedes comprobar en próximas fechas... ...en las que va a ser eh, Bilbao precisamente, va a ser eh, centro de la reunión... ...una reunión internacional de todos los metros del mundo... ...que tienen precisamente a Metro Bilbao como elemento de referencia... ...a la hora de establecer sus programas de trabajo. pronto lo tanto, hablar de, de Metro es hablar de muchas cosas... ...y aunque hoy nos vamos a centrar en un aspecto concreto... ...yo sí quería comenzar con este con esta principal cuestión... Eh, ...resuelto el malentendido sobre la fecha... ...yo pensaba en todo momento que era iba a ser el día 20... ...el día que veníamos aquí... ...bueno, pues resuelto este tema... ...como digo, eh, lo que nos interesa es mm, comparecer... ...y contarles a todos ustedes con todo lujo de detalles... ...la situación real de Metro Bilbao... ...no vamos a rehuir ninguna pregunta... ...vamos a contestar con eh, absoluta claridad... ...y esconder ningún dato a todo lo que eh, los eh, señores y señoras... ...apoderados y apoderadas de estas Juntas Generales quieran transmitir. Pero sí quisiera decirles que eh, nos gustaría que esta comparecencia... ...sirviera también para que pusiéramos en valor la necesidad... ...de que Metro de Ló tiene que eh, defenderse y protegerse entre todos y todas... ...porque es el mejor medio de transporte que tenemos hoy en día el que mejor vertebra nuestro territorio y el que está consiguiendo construir país que es de lo que se trata el presidente de la comisión me hizo llegar un guión sobre cómo podríamos abordar el problema concreto que ustedes nos quieren plantear que es el de las cuestiones laborales voy a hacer una intervención inicial contando el cronograma, los orígenes y algunos otros datos de este conflicto y posteriormente eh, el consejero delegado entrará en detalles muy concretos con cifras y datos sobre la situación de la empresa Voy, por tanto, a intentar atenerme en la medida posible... ...a el guión que en su día me remitió el presidente de esta comisión. ¿Cuál es la causa del conflicto de Metro Bilbao? ¿Dónde está la causa de los orígenes? La causa es claramente política, a nuestro juicio. Y comienza con la eh, ruptura del acuerdo de gestión compartida... ...del Consorcio de Transportes de Bilbao, de Vizcaya, perdón... ...y de Metro Bilbao. A raíz de esa ruptura... Empiezan a acuñarse una serie de mensajes, que son mensajes de mala gestión, eh, atribuidos a ambas entidades, al Consorcio de Transportes de Vizcaya y a Metro Velo. A nuestro juicio, una expresión acuñada con una enorme falta de lealtad, por cuanto a la composición de los órganos directivos del Consorcio y de Metro Velo son plurales y diversas personas pertenecientes a diferentes ideologías, Comparten la gestión, como se hacen muchísimas otras empresas. ese es, como digo, el la causa última de este conflicto. Evidentemente, tiene también una serie de tintes laborales que vamos a ir poco a poco desgranando. En septiembre del año 2010, voy a intentar ajustarme, como digo, a, a este cronograma. ¿no? En septiembre del año 2010 se realiza una convocatoria de huelga con la petición por parte del Comité de Huelga de la necesidad de incorporar cuatro puestos para la plantilla de conductores y dos para la de supervisores. Estamos hablando de septiembre del año 2010. A primeros de octubre de 2010, la dirección llega a un acuerdo con los sindicatos, un acuerdo que acuña un principio fundamental, que es el de la estabilidad en el empleo. Este es un dato muy importante y es el que subyace en todo el resto del conflicto. Y que es eh, como punto principal y como una y como única condición para la firma de aquel acuerdo. Y conlleva, además, por parte de los sindicatos, un compromiso. Que es desconvocar todo tipo de acciones de presión hasta la firma del nuevo convenio. Es decir, aquel acuerdo del año 2010 llevaba implícita y expresa una condición. Y era la de que los sindicatos no iban a... Convocar ningún tipo de medida de presión Creo que ustedes son Plenamente conscientes De que esto no ha sido así Y de que rompieron su palabra Prácticamente firmado aquel acuerdo A finales del mes de mayo de 2011 El Comité Convoca nuevos paros exigiendo La retirada de las condiciones De bonus por objetivos Bonus por objetivos Propuestos por la dirección Son tres condiciones la que o tres elementos la que tenía que el bonus. La rebaja del absentismo, la disminución de los gastos en la empresa y el aumento del número de clientes, Creo que son tres elementos que pueden ser plenamente compartidos por cualquier persona razonable al frente de una empresa. Bien. Por cierto, la rebaja del absentismo ...era una de las condiciones para la aplicación de los bonos... ...ya en 2010... ...que habían firmado los sindicatos con la anterior dirección. ¿Qué pasa? ¿Que el cambio de dirección el cambio de signo de dirección... ...hace que lo que era bueno en un momento... ...pasa a ser malo en otro? Pues esta es la cuestión. A primeros de junio de 2011... ...con la intención de alcanzar la paz social... ...la dirección propuso a los sindicatos... ...una oferta para evitar... ...nuevas medidas de presión. La propuesta... ...fue rechazada por eh, por parte del comité de huelga... ...alegando la necesidad de aumentar la plantilla... ...pero sin concretar su número... ...ya que la propuesta de cada sindicato... ...era diferente en este punto. El 11 de julio de 2011... ...la dirección de Metro Bilbao alcanzó un acuerdo con los sindicatos... ...en cuanto a la dimensión de la plantilla... ...para conductores y para supervisores... ...166 conductores... 182 supervisores... ...tres de ellos condicionados a la apertura de la estación de Ibarbengua. En el mentoring de estas cuestiones... ...se mezcla un segundo aspecto... ...que es el de la reorganización... ...y modernización del sistema de mantenimiento de los talleres. En el mes de julio... ...los sindicatos demandan aclaraciones... ...sobre la propuesta de reorganización presentada. Debo recordar que ya desde septiembre del año 2010... ...la dirección comenzó una reflexión profunda sobre la necesidad de adecuar la organización de la dirección técnica, es decir, del mantenimiento, a las necesidades actuales y futuras. Cualquier persona que conozca a Metro Bilobo y que sabe que tiene 16 años de vida, que sus unidades se encuentran en la mitad de su vida útil, es consciente que con esa circunstancia, más los retos que tiene la empresa, hay que modificar el sistema de mantenimiento y por tanto adaptarlos a las necesidades, como digo, actuales y futuras, y para ello se presentó el 26 de mayo de 2011 un borrador del nuevo organigrama, informando de ello a los sindicatos. Ante la demanda en julio de los sindicatos, la dirección les emplazó a una reunión informativa que se convocó para el día 7 de septiembre, ya que eh bueno, pues consideraba necesario realizar un informe que sirviera de base para describir cómo tiene que ser esta reorganización y la dirección incluye un principio que es el del proceso participativo a la hora de la toma de estas decisiones. El día 7 de septiembre la dirección propone, por tanto, y con este aspecto de participación de los trabajadores en la marcha de la empresa, constituir una comisión con los agentes sociales para que puedan realmente participar en el diseño de la reorganización de los talleres. Bueno, ese mismo día, ese mismo día volvieron a convocar movilizaciones ...alegando incumplimiento del convenio... ...y que se abrían vías para la subcontratación. El 23 de septiembre... ...el consejero delegado declaró... ...no habrá... ...un solo despido en los talleres... ...sino todo lo contrario... ...con la obsolescencia de las unidades... ...aumentarán las necesidades de mantenimiento... ...y por eso necesitaremos... ...incluso más personas. Desde el día 29 de septiembre... ...hasta... Eh, ...la fecha... ...la comisión de participación se ha reunido en diferentes ocasiones. Bien, el día 31 de octubre de 2011... ...los sindicatos presentan en el PRECO... ...una nueva convocatoria de huelga... ...para el día 11 de noviembre de 2011... ...ya nos vamos acercando al momento presente. Ese día era el de la inauguración de la estación de Basau... ...y alegaban el incumplimiento del acuerdo de 11 de julio... ...como única causa de huelga. Todos ustedes conocen que ahora hay otros cuatro puntos... En aquel momento era ese el único punto. Antes de la realización de la huelga, el día 18 de noviembre, la dirección propuso a los sindicatos un arbitraje para evitar huelgas y solucionar el conflicto, ya que consideraba que había cumplido con su parte del convenio de julio de 2011. Y se propuso un arbitraje. Los sindicatos mantuvieron la convocatoria de huelga y alegaron que no tenían tiempo para informar a la Asamblea de la propuesta de arbitraje. Bien, posteriormente presentaron la propuesta de arbitraje a las asambleas y esta fue rechazada por los trabajadores. Los representantes de los trabajadores decidieron que no querían someterse al arbitraje y en esa misma asamblea convocaron nuevas movilizaciones alegando, además además del incumplimiento, que era la única causa alegada hasta la fecha, otra serie de cuestiones como la modernización de los talleres, nochebuena, etcétera, etcétera, etcétera Asimismo, les recuerdo que una de las fechas que los sindicatos presentaron, ...escogieron para realizar sus movilaciones... ...fue el día de Santo Tomás... ...que se trata de uno de los días... ...de mayor incidencia de usuarios... ...voy a utilizar unas palabras del Endacari... ...que creo que son absolutamente calificadores... ...es difícil encontrar un día... ...en el que tan pocas personas... pueden hacer daño a tanta gente... ...este es el día... ...que eligieron para hacer la huelga... ...pero coincide que ese día que era el día 21 de diciembre... ...era tres días antes... ...del día de Nochebuena, que es precisamente el día contra el que estaban protestando. ¿Por qué se hace huelga en Santo Tomás y no en Nochebuena? Si no se quiere trabajar en Nochebuena. También quiero resaltar que el servicio de Nochebuena... ...se puso en marcha debido a una demanda por parte de estas juntas generales. Es un debate que aquí existió, un debate profundo y que ustedes conocen... ...y que el servicio se ha cubierto siempre con personal voluntario... Quiero recordar que en aquellos bates hubo una práctica, unanimidad con la abstención de un grupo político exclusivamente. Con las nuevas convocatorias de paros, los eh, sindicatos comunican ya a la sociedad cuáles son sus reivindicaciones. Y hace referencia al incumplimiento del acuerdo de cobertura, que es el, el de los 166 conductores y 182 supervisores. Y... En este punto defienden, en lugar de la estabilidad en el empleo, que es lo que había quedado claro hasta la fecha y lo que había dado origen a las comunicaciones, otro nuevo principio que es el de la promoción interna. Segundo lugar, la reestructuración del área de mantenimiento, que, como digo, no es una cosa caprichosa, sino que responde a razones profundas que han sido explicadas por el director técnico. Es un profesional muy cualificado y que iba formando parte de la plantilla de Metro Biló desde hace muchísimo tiempo. ...y que supone adaptar la empresa a las necesidades que una sociedad moderna y cambiante exige. Y, por tanto, no es una, un capricho de la dirección, sino que es algo que responde a razones profundas. El servicio de Nochebuena, quiero decirles que la puesta en marcha de este servicio... ...responde, como decía antes, a un requerimiento o parte de Juntas Generales... ...y que se cubre única y exclusivamente con personal voluntario, a diferencia de lo que se ha dicho en algunas ocasiones. También plantean problemas en cuanto a los turnos de conducción y, por último, la cobertura de reducción de jornada por guarda legal. Esos son los puntos del conflicto que anuncian en aquel momento. A esto se le eh, añade una segunda problemática que también conocen ustedes, que es la congelación salarial acordada en diciembre del año 2011. Bien, bajo la anterior dirección, la dirección anterior a, a la presente, eh, se firmó un convenio en eh, Metro Bilbao que tenía una vigencia desde el 2008 hasta el 2010 y que podía ser prorrogado hasta el 2011. Ese convenio establecía mmm, una serie de subidas salariales que se traducen en un aumento del coste anual salarial por persona del 10,64% para 2008 12,13% en 2009 y 10,18% en 2010 unas subidas en fin, realmente desproporcionadas si las comparamos con las de cualquier otra empresa y más en estos momentos de crisis que ya en aquel momento se conocía además de estas subidas desproporcionadas la nueva mmm, dirección recibe por parte de los sindicatos una actitud absolutamente beligerante con amenazas de huelgas permanentes y apoyándose en el acuerdo o el guiño político por, por decirlo de alguna manera de algunos grupos políticos acuñando como decía esa expresión de mala gestión bien con fecha 23 de diciembre de 2010 se publica la ley 28 2010 que establece que en el año 2011 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010. Cuando establecía para el año 2011 una congelación. La dirección de Metrobilox en 2011, sin embargo, aplica la subida salarial contemplada en el convenio firmado por la anterior dirección basándose en las siguientes premisas. Todas ellas conocidas por los trabajadores y ampliamente eh, expresadas eh, en su momento, ¿no? primero que el decreto de 2010 el real decreto ley de 2010 de congelación salarial no afectaba a Metro Biló. esto es algo que podía no afectar ¿no? en aquel momento se pensaba así que la ley estaba siendo cuestionada en vía constitucional había una una una cuestión de inconstitucionalidad planteada por AEN en un caso semejante en el Tribunal Constitucional que entidades como ATUC ...habían solicitado asesoramiento legal al respecto y que aún no estaba resuelto el asesoramiento... ...y, por otro lado, que en Metro Bilbao había un convenio colectivo con vigencia inicial en 2008-2010... ...pero que podía prorrogarse por un año más. Teniendo en cuenta estas cuestiones y la duda razonable que existía en torno a si la ley era o no aplicada en la Metro Bilbao... ...la dirección decidió aplicar con esas cautelas la subida salarial... ...y con conocimiento pleno de todas las partes de que bueno, esto era algo que estaba todavía pendiente. Pues bien, en mayo, el asesoramiento legal, mayo de 2011, ¿no? el asesoramiento legal solicitado por la ATUC... ...determina que este tipo de entidades sí se ven afectadas por la ley y así se comunica a todos los asociados de ATUC. El 7 de junio de 2011 el Tribunal Constitucional en un auto despeja la cuestión de inconstitucionalidad... Alertados con esta situación, se solicitó un informe jurídico expreso, a la vuelta del verano, para determinar con toda claridad la resolución de ese asunto. Y ese informe, que es del 17 de noviembre de 2011, concluye de la siguiente manera. Que el convenio establecido para 2011 quedaría anulado por la Ley 39-2010 de Presupuestos Generales del Estado de 2011, en el artículo 22, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica... ...en materia de gastos de personal al servicio de la Administración Pública. Esto es lo que llevó a que en diciembre el Consejo de Administración de Metro Bilbao... adoptase el acuerdo. Por cierto, sin la presencia de una gran parte de sus consejeros, todos ellos del Partido Nacionalista Vasco... ...que, pese a que habían aprobado esta ley en un acuerdo con el Gobierno Central... ...y la habían aplicado en todas sus empresas o las empresas donde les correspondía gestionar... ...en Metro Bilbao, para no violentar al... al ...comité de huelga, pues decidieron ausentarse. Así estaban las cosas, como digo, después de la huelga de Santo Tomás. Y en ese momento eh, intentamos iniciar un camino de eh, solución del conflicto... ...todavía más eh, negociado, pese a que veíamos que aquello era prácticamente imposible. Yo fui designado presidente de Metro Bilbao el día... 23 de diciembre, un viernes, por parte del Consorcio de Transportes, y la primera medida que adopté fue precisamente la de reunirme inmediatamente con los sindicatos para tratar con ellos de estas cuestiones. Bien, en la primera reunión que tuve con los eh, con el Comité de Huelga fue el día 26 de diciembre, es decir, tres días después de ser elegido, después del fin de semana, el día 26 de diciembre, los representantes de los trabajadores me plantearon tres cosas. Tratar del conflicto desde una óptica exclusivamente laboral, despejar cualquier duda entre las averías que eh, se daban en Metro y el propio conflicto y, por último, en tercer lugar, dar pasos concretos y hechos que acreditasen una voluntad de solución. Muy bien. Durante las semanas previas había habido una serie de declaraciones públicas que habían calificado la huelga como política. Es algo que parece una evidencia, ¿no? Pero esto preocupaba seriamente a los, a los sindicatos, eh, porque generaba una tensión ciudadana que era muy apreciable. Acepté el planteamiento que me proponían, discutir del asunto solo desde una óptica meramente laboral, dejando las cuestiones políticas de lado. Y, por tanto, acordé con ellos dos disposiciones. Mantener discreción sobre los contactos que íbamos a tener y, en la primera rueda de prensa, que iba a convocar como presidente de Metro Biló tres días más tarde, solicitar a la clase política y en general a los actores políticos y agentes sociales mesura en sus declaraciones para que el asunto pudiera tratarse solo desde una perspectiva laboral. Bueno, yo cumplí con aquellas dos cuestiones, así lo hice en aquel momento. Sin embargo, las centrales convocantes no hicieron lo mismo. No solo porque desvelaron al día siguiente todo lo que se había hablado en la aquella reunión con pelos y señales, no solamente eso, que bueno, es algo que molesta pero que en cualquier caso pues suele ocurrir, ¿no? sino porque donde la contradicción se hizo más evidente fue en lo referente a la política. Se repartieron pasquines considerando responsables únicamente a dirigentes socialistas. Se solicitaron reuniones con la Diputación Foral de Vizcaya, fotografiando para la posterioridad aquellas conversaciones supuestamente casuales en la calle Se solicitó la dimisión del consejero delegado sin cuestionar su valía profesional y su cualificación. Pero lo verdaderamente relevante es que se ha llevado este conflicto por parte de los sindicatos a las instancias políticas. En concreto a estas juntas generales, también el Parlamento Vasco, por cierto, debo decir en estas juntas generales, en aquel momento, los representantes de los eh, sindicatos se reunieron con todos los grupos políticos, salvo uno, Partido Socialista. A la par, el, eh, el secretario general de ELA, el señor Muñoz, hizo unas declaraciones absolutamente incendiarias, no ya solamente contra la dirección de Metro Bilbao, sino también contra otros dirigentes políticos, ¿no?, como el alcalde de Bilbao en concreto, ¿no?, Actuando en contra de esa mesura que los sindicatos habían pedido precisamente para poder tratar el asunto solo en vía laboral. Y, por último, el sindicato ELA decidió presentar una demanda contra el Endacare, que ha sido, por cierto, desestimada recientemente. Una demanda contra el Endacare por sus manifestaciones previas al 10 de Santo Tomás. Manifestaciones que, por cierto, eran semejantes a las de otros dirigentes políticos. Pero los sindicatos decidieron actuar solo contra un dirigente por su condición de socialista Esto es algo que no nos extraña porque él la viene manteniendo contra el gobierno vasco desde que tomó posesión en mayo de 2009 una actitud beligerante que, bueno, todos ustedes conocen y que saben que es absolutamente política, que no responde en absoluto a razones laborales. Todas estas circunstancias indican que hay quienes cumplimos todos los compromisos en aquel momento y quienes decidieron no hacerlo porque querían o porque tenían otros intereses. En segundo de los aspectos, en el de desmentir cualquier relación entre el conflicto y las averías, que fue una de las cuestiones que me plantearon en la primera reunión, como digo, me pidieron expresamente una investigación para dejar claro que no había sabotajes. Pero, como el término sabotaje pues debía tener algunas connotaciones que no querían que apareciera así expresamente, decidimos sustituirlo por la expresión realizar un informe. Informe de averías que fue encargado a la dirección técnica y que eh, la dirección fue el primer encargo que hizo la dirección, elaborar este informe de averías. Por lo tanto, me extraño mucho que posteriormente a aquella reunión algún algún representante sindical dijera que ellos no habían encargado ningún informe, no lo habían pedido. Esto se debe de otras cosas, y si no lo saben ustedes yo se lo cuento, a que eh, se niegan a que podamos grabar las reuniones para ver qué dice cada uno, de manera que luego, claro uno puede decir que ha oído algo o que ha dejado de oír ¿no? pero lo cierto es que aquel informe así fue encargado y así se hizo el informe de averías deja claro, dejó claro que había habido un espectacular descenso del número global de averías, pasando con la anterior dirección de más de 55.000 a menos de 40.000 es un descenso importantísimo, con la actual dirección se había llegado a unas cifras por debajo de 40.000 incidencias anuales era algo verdaderamente muy importante. No obstante, luego les darán los datos más particulares el consejero delegado. De ¿no? Pero también arrojaba aquel informe que en los últimos meses había habido un incremento de averías precisamente en lo que afectaba a la prestación concreta del servicio, a la marcha de las unidades, para entendernos. Nosotros, evidentemente, al darnos cuenta de que aquel hecho, tuvimos que efectuar un informe complementario posteriormente eso es lo que arrojó en el informe, y son datos objetivos. Es curioso que algún representante sindical llegó a afirmar que, bueno, que no había leído el informe, seguro que se si había algo mal, la culpa la tenía la dirección. Es una manera habitual de comportamiento. Y la tercera cuestión eran pasos concretos y hechos que acreditasen una voluntad de solución. Y a tal fin les planteé a los sindicatos un cronograma con una serie de hitos. ...para poder llegar a un acuerdo... ...en un plazo razonable de un mes, el día 31 de enero... ...era la fecha tope. El primero de sus sitios consistía... ...en que tanto la dirección por un lado... ...como el comité de huelga por otro... ...iban a explicar por escrito sus razones. Iban a decir... ...por qué creían que tenían razón... ...en qué se basaban... ...cuáles eran los antecedentes... ...y dónde estaban los puntos en conflicto. Bueno, nuevamente el comité de huelga... ...incumplió su compromiso, la palabra dada en aquella mesa. Y no solamente no hizo el informe, sino que textualmente lo que me dijeron es que me leyese las actas... ...y que si tenía dudas que les preguntase. Esto retrasó la solución del asunto desde el día 3 de enero hasta el 16, en que en otra nueva reunión pudimos fijar finalmente los términos exactos del conflicto... Eh, dado que, más allá de las declaraciones o de las eh, expresiones generales, no había un detalle concreto de los puntos en conflicto y cuáles eran las razones de cada una de las partes. Y cumplí con mi compromiso estableciendo una propuesta en eh, el día 31 de enero de ese 2012. Por mi parte, solamente pedí a los sindicatos una cosa en la primera reunión. Y es que si íbamos a iniciar un camino de diálogo y de debate, levantaran los paros, porque afectan muy seriamente a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. Y cuando hay una voluntad real de diálogo, lo lógico es que haya buena voluntad y gestos para ambas partes. Es cierto que les dije que no condicionaba el, el, de, el debate y las negociaciones a que levantasen los paros, pero, hombre, era un gesto de buena voluntad por su parte. Bueno, no lo hicieron. ...no atendieron a la petición y mantuvieron todos los paros. Pero lo que no podía yo imaginar... ...era que se iban a intensificar las propuestas... ...y demás movilizaciones. Porque además de mantenerse todos los paros... ...se convocó... ...una manifestación para el día 19 de enero... ...se pidió la dimisión del consejero delegado... ...se editaron pasquines contra la dirección del presidente... ...se buscaron encuentros casuales con el presidente de la diputación... ...y la diputada de transporte con toda clase de aparato mediático... ...a la vez que se negaban a cualquier tipo de expresión pública con la dirección. Se solicitó expresamente al Partido Nacionalista Vasco... ...que contribuiese a obtener la división de uno de los consejeros de Metro Bilbao... ...un consejero socialista. Se efectuaron concentraciones ante diversas eh, instituciones... ...y se trasladó el conflicto al ámbito de la política... ...pidiendo la intervención de diversos grupos de juntas generales. Como decía antes, negándose expresamente a reunirse con el grupo socialista con la explicación de que se les había hecho tarde, una explicación, en fin. Y, como decía antes, eh, volvieron a convocar nuevas huelgas que no estaban inicialmente previstas para el día 9 de febrero. Esto es lo que motivó que, ante esta situación beligerante, la dirección tuviese que acordar la decisión, una decisión que todos ustedes conocen, de entregar unos... Eh, ...unos billetes de, de Metro a aquellas personas que tienen una relación con Metro Bilbao estable... ...para, en alguna manera, compensar, de alguna forma, pues las molestias ocasionadas. Finalmente, formule la propuesta, que no voy a detallar porque este es de conocida ...pero que, en el punto primero, que es el punto eh, inicial del conflicto... ...y era el punto en el que había discrepancia... Les reconocía que su postura pudiera tener cierta razón, no lo negaba, expresamente lo reconocía, reconocía que esa razón fundamentalmente se basaba en el principio de promoción interna, pero que también las razones de la dirección eran lógicas y razonables, que se basaban en el principio de estabilidad en el empleo, de que personas que tenían una situación temporal podían obtener una situación laboral estable, ...que en los momentos en los que se vive es algo muy importante y que por tanto eran dos interpretaciones de un acuerdo. Que no había incumplimiento sino dos interpretaciones de, diferentes de un acuerdo. Y les propuse una solución que era un arbitraje para ver cuál de las dos interpretaciones era la correcta. Y alternativamente, y si no querían esa solución, les propuse una fórmula, vamos a llamarla así, salomónica, consistente en la prórroga durante un año de la lista de aprobados sin plaza, que es de la que ellos querían nutrir a los nuevos eh, trabajadores e eh, intentar buscar vacantes para cubrir esos puestos. Bueno, mmm, la respuesta fue absolutamente decepcionante, como todos ustedes conocen, porque los sindicatos negaron toda posibilidad de acuerdo. O había una solución eh, completa o no estaban dispuestos a dar su brazo a torcer en ningún puesto. ...y le recuerdo además que tras la primera propuesta de arbitraje presentada por la dirección... ...ha habido tres ocasiones diferentes en que la dirección ha ofrecido esta posibilidad para finalizar el conflicto. Todas esas posibilidades han sido reiteradamente rechazadas por el comité de huelga. La verdad es que es algo alucinante, porque si estamos hablando de utilizar instancias laborales... ...que hay una propuesta de utilizar una instancia laboral, sea rechazada y que se acuda a instancias políticas. Parece algo que es un absoluto disparate y un absoluto contrasentido. En todo caso, y tras las reiteradas negativas y que el conflicto se encontraba totalmente empantanado, no nos quedó más remedio que acudir a la autoridad judicial. Cosa que hicimos mediante una demanda que presentamos una demanda de conflicto que presentamos ante los tribunales el día 24 de febrero. ...anunciando ese mismo día que fuera cual fuera la sentencia que dictase el juzgado... ...la dirección la iba a acatar, porque lo que buscaba es la solución del conflicto. Los sindicatos dijeron un poco más o menos que les era ajeno lo que dijera el juez... ...y que no les interesaba mmm, ese, esa vía. Y finalmente el día 28 de marzo se hizo pública la resolución del juzgado... Hicimos pública esa sentencia, ¿no? como ya se ha conocido, una sentencia que es clarísima, que es mmm, razonable, que resuelve el punto primero y que, como ya hemos señalado, vamos a acatar. De manera que, en los próximos días, la sentencia será firme, creo que recordar que hoy o mañana, en los próximos días esta sentencia será cumplida por sus propios fundamentos, por parte de la dirección de Metro Bilón, Y espero, porque así lo dijeron en el pasado día, en la última de las reuniones que hemos tenido con ellos, con los sindicatos, espero que sea cierto lo que han dicho, y es que van a acatar la sentencia. Porque si la sentencia resuelve el tema, la dirección está dispuesta a cumplirlo, los sindicatos acatarlo, se acabó este asunto. Dejando, como decía, eh, el conflicto previamente, de esta manera, eh, claramente resuelto esto es señoras y señores la descripción lo más detallada posible de lo que ha sido estos meses de conflicto eh, con la expresión de los hitos fundamentales que se han dado de las causas políticas y laborales que se encuentran en la base de este asunto y ahora voy a ceder la palabra al consejero delegado para que les detalle a ustedes cuál es la situación concreta eh, de la eh, laboral de la empresa Y para que eh, les amplíen cualquier otro dato que tiene que ver con este asunto. Y quedamos, por supuesto, a expensas de sus preguntas para poder aclarar cualquier duda que haya podido quedar sobre este tema.